Inigual Wow ser superpoderes que a todos nos sorprenden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 El superador de ese hombre que uh -huh. usted dice es el que ya en el delirium tremens de sí, absoluto sí. dice, yo tomo esta gaseosa porque es más rica. Sí, <risa> claro, ¿Qué? es verdad, es verdad. ¿Sí? ¿Vio? Porque ahora hay unas que son, digamos, la, el light común. Que, sí. Y ahora hay unas nuevas que son como absolutamente libres de azúcar que se llaman cero o ese tipo de cosas. tan oh, libres de azúcar que viene con sal ya, directamente. Claro, sí, sí.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 Y el río se mantuviese A tus Kan.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 history De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos.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 Sí, claro que es así, pero por favor dígame Guido. Guido, Guido Rosicky sí. Es mi nuevo nombre artístico Rosicky ya habló de la joven Warrior Qué gran grupo, banda, ¿eh? Sí, gran banda sí. Un grupo que... desenchufado Porque tiene todos instrumentos acústicos Excepto por el bajo, vale decirlo, el bajo es eléctrico Y yo voy a encargarme de Lisandro Aristibuño Un bloque que... dedicado a este músico nacido en Viedma, Río Negro En el año 1978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 Usted va eh, a los problemas y lo primero que le va a decir cualquier aparte es fíjese que está enchufado, si está enchufado y lo segundo que le va a decir es fíjese si está prendido. Bueno, sí. como cuando no le anda internet que llama <susurra> al servicio técnico correspondiente y le dicen si probó enchufando, desenchufando o volviendo a enchufar. Claro. Una vez recuerdo que me dieron por ejemplo unos folletos de campaña de Narváez con medidas preventivas eh, para combatir la inseguridad. Ajá. Las medidas eran, por ejemplo, cuando se va de su casa, deje la ventana cerrada. Claro. Y ese tipo de cuestiones. Menos, no no le dé sus objetos a un tercero que no conoce. Cierre claro. sí, no. bien con llave. No, no, pero no serio, deje. la hablando... llave atrás de, de la maceta. Claro. Algo que es, solíamos hacer. Sí, sí, no deje sus pertenencias en la calle tampoco. Sí. No deje el auto abierto, sí. así de par en par. Sí, sí. No, no tire plata por la calle para a, a los cuatro costados. No agite joyas en sí. público. <risas> y demás cosas.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 teatros para 3000, 4.000 personas, así que bastante gente ya lo conoce y lo va a disfrutar en vivo. Un músico interesante. Es un músico interesante. Es la fusión entre eh, el rock argentino, más de la mano de Spinetta y Charlie García, con las raíces folclóricas, esas renovaciones que tuvieron el Chango Farías Gómez y Lilian Herrero, ¿no? De no ser tan ortodoxo el folclore, sino fusionarlos con otros sonidos. Y también está la influencia de la música electrónica y música inglesa de la mano de Riohead. Así que se podría decir que Lisandro Estimuño es la mezcla de Spinetta, Liliana Herrero y Riohead. Hecha en el sur. Hecha en el sur. Inspirada sí. en el sur y hecha en Buenos Aires. Creo que en Tierra del Fuego se fabrica cualquier cosa. ¿sí? Así es. Y es un hombre de radio también, Lisandro Estimuño. radio. Ya que desde el año 2008 conduce un programa llamado Ese Asunto Suena Raro, que está en la FM Tribu, la Tribu 88.7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 y este tema también fue grabado en CircoVit en el estudio del Gran Fito Paes. Escuchemos Desprender del Sur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 Se ha presentado mucha gente Sí Víctor Heredia Entre sí. otros Sigamos con Lisandro Aristimuño Y Él es una Un artista autogestionado E independiente Claro, sí, por eh. supuesto Viaja en colectivo ¿no? Viaja en colectivo también, también en, en el subte sí. Porque tiene un sello discográfico Llamado Viento Azul Discos Toda su obra Vinculado con el, el viento ¿no? Los sí, colores bueno, la, Patagonia. Es, la Patagonia Tiene mucho que ver con el viento. Sí La, la sí. Patagonia es un uh -huh. Es una zona ventosa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 So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 ...hacia el medio de tu cuerpo...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 En una banda de hardcore porteña. El hardcore es, para el que no sabe, es un estilo musical... Pesado. Pesado. venido del punk. De Es una mezcla entre el punk y el heavy metal. Sí. Había sacado dos discos y Gabo Ferro era la voz cantante de ese grupo. Y Igual. era parte, aparte, eh, Porco era parte, de, quizás, una de las cabeceras de un movimiento que se llamó el Buenos Aires Hardcore.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 Försök mejor No se hace el amor No se hace el amor El amor no se hace No se hace Esa ideita moderna De que se hace el amor Ese verbo de segunda Es lengua de explotador No se hace el amor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 Somos entonces si no falta cabida y lo que vivimos corto no podríamos amor armar no se arma el amor no se hace el amor el amor no se hace no se hace no se hace el amor no se hace el amor el amor no se hace no se hace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 No está mal decir que, que ponerle algunas etiquetas a... Lo que no tienen que hacer las etiquetas es tapar, el, es, es tapar la, la, la música. Así es, por supuesto. Es que si uno le cuenta a algún amigo o algún conocido sobre una banda que este no conoce, y lo más probable es que le diga... ¿Qué onda? ¿Qué una hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Claro, sí. sí, digo, sí. ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen? Bueno, y hace, qué sé yo, folk. O hace canciones, trova qué sé yo, lo que sea. Lógicamente. ¿Cómo canta? ¿Cómo Miguel Abuelo?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 Se deforman perfectos, se mueven bien lento, se suspiran por turnos, pierden el parpadeo estando pagados los enamorados, estando pagados o algo hacia ser, pierden la perspicacia ser. Les va Se sospechan, confían Que ahora todo será bueno Están topados los enamorados Están topados su algo hacia de ser? Se proyectan, se estudian, se visten y se desnudan. Están los enamorados. Están topados o algo hacia, aderecer. Alteran su conciencia de vacíos llenos, De complejos a simples, de mortals. Eternos Están topados Los enamorados Están topados O algo hacia de ser Están topados Los enamorados Están topados O algo hacia de No somos para policiales, somos los cuatro fantásticos de la música. Pasaba el tema Estando Pavos los Enamorados del disco de Gabo Ferro, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Seguimos recorriendo la carrera de este cantautor, nacido en Mataderos, para usted que me preguntaba de dónde era. Sí, sí y Vive todavía en Matadero Glorioso ¿Sí? barrio Sí, glorioso barrio De todos hinchas de Nueva Chicago La enorme mayoría Sí, sí Y justamente en contra del gallo de Morón Entre otros Entre otros Víctor Heredio, ¿no? También, no, eh, también es rival de Vélez Es rival de Vélez Es rival de Albois Es rival de Almirante Brown Es rival de, Una, de todos un, un barrio pendenciero Es un barrio Marcado por la historia De los mataderos Justamente, ¿no? Bueno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 Es que no va a entrar, porque cuando el amor no entra, es siempre no puede entrar. No va a entrar con la risa, ni con el chantun, ni con la pena. El amor más bien germina si la tierra está serena, porque cuando el amor no entra, no empujes que Cuando el amor no entra es simple no puede...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 Själso de mí así va el día Escapando hasta la noche tibia Frente a esta carne fría Carne fría sacó el calor de todo lo que viva Todo el invierno ha sido culpa mía La sangre helada, el músculo con vida Pero en mi carne fría Tus felda flores Que duran tan pocas vidas Toda tu belleza Tanto me conmovería Si no fuera Carne fría No me digas Que vos podrías ponerme en cuando intentaron solo él es huye de mi salva tu carne vivia de, de esta carne carne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 Que mi amor por vos nació Lo reggae lo tengo acá Y no se va Me pega fuerte Como los días Suben, bajan, vienen los cuatro fantásticos los cuatro fantásticos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 Con los que ha tocado, bueno participó como invitado Fito Paez Así que primero vamos a escuchar al Oeste Y luego Silda en la voz de Fito Paez Y por supuesto con la música de Onda Vaga No me importa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 Escuchemos un poco del disco Espíritu Salvaje, La Pila de la Paz. Sí, es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 Viejos conocidos vagando sin un calendario Que no me echen culpas, solo te enseñé A vänner, vänner, vänner, de pie en la tus rochos son mios mi barco navega en tu playa ventanas cerradas te cubren del sol sos la única flor de la casa te arrojas del árbol Que mueran de envidia al verme pasear por tu pueblo prendido a tu mano Que muerdan sus lenguas si quieren hablar de nosotros no existe el pecado A nadie, que no soy tan cruel y ni se te ocurra crecer. los cuatro fantásticos